Bueno, acá estamos haciendo una intervención en la calle Gach.、Eh, es una intervención de bacheo integral con mezcla en caliente.、Uh -huh. eh, se está realizando desde lo que es la colectora de circunvalación hasta el、eh, Tello Sur.、Eh, implica lo que es el bacheo con mezcla en caliente en los lugares donde se puede、Bien. y la reconstrucción completa de la carpeta en. La calle Gach entre Ramona Pereira y Selva Sur. Bien, la reconstrucción completa es levantar lo que hay y poner nuevo. Exactamente.、Ajá. En esa zona que estaba muy complicada, Bien.、Eh, lo que es la carpeta asfáltica se, se demuele completa. Bien. Se van a acomodar un, un sector puntual de cordones punetas o b r e las garitas de, de los colectivos,、Ajá. porque había un hundimiento. Se, se va a reconstruir el cordón nuevo para permitir el e s c u r r i m i e n t o del agua. Bien. Y se va a construir una nueva carpeta asfáltica. ¿Eso Porque siempre se juntaba agua en esa esquina. Exacto.、Bien. Estaba quebrado el cordón, entonces había un hundimiento y、bien. producía que se quedara el agua. Eso también aceleró lo que es el proceso de deterioro de la carpeta. Bien. Todo esto se hace con trabajo y equipamiento y personal municipal. Sí, es todo por administración, es todo personal municipal. Bien, bien. Esto algo parecido se hizo en otra parte de la Gaich, ¿no? El, claro, más、Bien. para el lado de lo que es la c o l e c t o r a de circunvalación, o sea. se hizo y muy puntualmente, el, por ejemplo, muy similar es lo que el trabajo que se hizo en la esquina de Luther King y Bien. Gaich. Bien. También se reconstruyó、Bien. toda la esquina completa porque ya no, no admitía bacheo.、Eh, para los vecinos de esta barriada, esta calle es la principal.、Eh, ingreso y egreso todo el tiempo. ¿Hay contabilizado cuántos autos pasan por acá por día? ¿Se sabe eso? No tengo el dato yo. Eh, sí, es el acceso principal del barrio, el de ingreso y salida,、eh, y tiene un tránsito bastante elevado, aparte justo en este tramo donde estamos nosotros ahora, que es a la altura de Gloria Corral.、Eh, están todas las paradas de colectivo, tanto escolares como de lo que es la empresa de, de colectivo principal, el EMPU,、eh, lo cual genera un movimiento muy importante, ¿no?、Bien. Está, está y después de este trabajo,、eh, donde sigue el laburo de, de la dirección. Después de trabajo,、eh, lo que es la cuadrilla de bacheo va a seguir trabajando, probablemente sobre la calle San Juan, que tenemos unos pocas calles que, que nos quedaron pendientes de discusión. Y lo que es la otra mitad de la cuadrilla, que es la, la parte más de obra,、Bien. se va a continuar lo que es la obra de Raúl B. d í a s、eh... Que, que tenemos que llegar hasta García y、Bien. hacer una cuadra de García para unir lo que es el asfalto.、Bien. Andar en la calle es casi un termómetro de saber qué dicen los vecinos porque los ven trabajar, pero también algunas puteadas se llevan.、Eh, sí, sí, tenemos re, recogemos quejas y elogios. Pero、Bien. sí, sí, sí. Igual cuando se hacen este tipo de intervenciones, los vecinos generalmente están agradecidos porque es una、eh, mejora para la ciudad. ¿no? Bien.、Eh, ¿Cuánto tiempo va a llevar este trabajo en la Gaich? Esto se termina, lo que estamos abriendo ahora se, se tapa hoy. Eso、bien. es algo también que estamos tratando de implementar, que lo que abrimos en el día, taparlo en el día por una cuestión de seguridad. Bien, bien. Y a... O sea, va a estar esta arteria liberada durante el día. Sí, sí, sí, a la tarde ya queda liberada. bien、perfecto. Y tendremos dos días más de trabajo, si, no, si nos acompaña el clima, bien.、Eh, de la semana que viene para hacer la, la cuadra completa de s t a Selva Sur y r a m o n Apereylo.